Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Verón MacLennan. En la musicalización y puesta en el aire, Indias Cárate. Con ustedes, Torta vegana", Torta vegana. La opción que ya no puede faltar en ninguna c a r m e s Y luchamos contra eso mismo. Si estamos contra la violencia que sea de todas, no solamente de l a Hola, hola, hola, hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas y a... bienvenidas. No sé en qué orden lo dije, pero bueno, ahí salió más o menos. ¿Cómo andan? Bueno, hoy estamos a martes 6 de agosto y estamos en vivo haciendo este torta vegana con India a z c á r a t e que se ha mandado una producción en la música que no saben lo que van a disfrutar. Hola, India, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un sorriso rilo machito se les a la e s t a Amigo, el único en el grupo. Bueno, vamos a escuchar re linda música. Vamos a tener una charla hermosa, como siempre hacemos acá en Torta d e g a n a Vamos a tener los mensajitos de ustedes. Acuérdense que para escucharnos, w w w r a d i o k e r m e s c o m arriba a la derecha, encuentran un cartelito que dice Escuchar en vivo.、Eh, cliqueas ahí y listo, ya está. Escuchas desde cualquier lugar del mundo en el que estés. Claro que, bueno, sí, tenés que tener internet, pero estés donde estés, lo puedes escuchar. Eh, saludamos también con un muy buenas tardes a las personas que vayan a escuchar este programa el sábado 10 de agosto de 2024 a, a las 15 horas, que es cuando se repite. Sale los martes a las 21 en vivo, los sábados a las 15 repetimos el programa. Y después nos encargamos de subir la entrevista a nuestra página radiocermes.com. Y también después vamos armando nuestro Spotify, que nos encuentran como torta vegana. Así que las conversaciones y lo que acá hacemos, tratamos de que llegue de una, de otra, de otra, de otra, de otra manera, de la manera que sea, para que se sigan replicando estas conversaciones hermosas que tenemos con nuestras entrevistades. Y hoy no es la excepción, hoy vamos a tener una entrevistada súper interesante. Así que les invitamos a que se queden, como lo hacemos siempre. Comenzamos musicalmente nuestro programa y después ya nos vamos a ir a la entrevista. Y vamos a arrancar con una cantante que es vegana y que es conocida por su amor y lealtad a los animales. Ella se llama Fiona,、eh, Fiona, perdón, Fiona Apple. En el año 2012, un, una, una anécdota, pero una historia, un relato de su vida que nos da cuenta. Eh, de quién es, de cómo piensa, de cómo habita el mundo. En el año 2012 canceló varias fechas de su tour y explicó en una carta muy emotiva escrita a mano que suspendía esos recitales porque su perra de 14 años estaba muriendo y necesitaba estar ahí para ella. Fiona Apple hace criminal y la vamos a escuchar. Criminal de Fiona Apple, el tema que estábamos escuchando, y ahora ya nos vamos a meter en la entrevista.、Eh, vamos a hablar con un、eh, cocinero, autogestivo, autodidacta, activista, antiespecista, alguien que se considera más animal que humano. Ella se llama Ruin y está en comunicación vía Meet con nosotros. Hola Ruin, ¿cómo estás? Acá Vero te saluda. Hola, Vero. ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Acá estoy escuchando la radio. Buenísimo. Esperando ahí para conversar con vos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un re gusto、eh, conversar con vos.、Eh, y bueno, siempre arrancamos preguntándole a n u e s t r a e n t r e v i s t a d e d ó n d e está? Eh, estás en tu casa, que, que ves a tu alrededor. La idea es un poco poder imaginarte en ese espacio. Ahí va. Bueno, sí, estoy en mi casa, estoy en mi cuarto tomando unos matecitos con Hermes, que es、eh, la gatita, amiga y compañera.、Eh, muy tranquila, verdad. A mí es un día como muy nubladito, muy de estar adentro、uh -huh. de casita. Bien.、Eh, ¿En qué lugar del país te encontrás? Estoy en La Plata, en, la en Plata. Buenos Aires. Bien. ¿Vivís ahí hace mucho? No, no vivo acá hace mucho. Hace、uh -huh. eh, menos de un año que estoy en La Plata. Bien.、Eh, ¿Y dónde naciste, Ruin? Nací en Quilmes, que es、eh, conurbano zona sur de acá、uh -huh. de Buenos Aires. Y bueno, ahí. Ahí, y Estuve、ahí. como viajando por muchos l u g a r c i t o s un tiempo, estuve viendo en Uruguay y ahora h a r á más o menos un año y medio que estoy de nuevo por acá. Bien, ahí debes haber conocido a Juli de Animales de Coloniales. Sí, es mi <risa> amiga, la quiero mucho, le mandamos besitos. Sí, un besito a le mandamos besitos porque es probable que esté escuchando el programa. Seguro. Sí, sí, bueno.、Eh, Ruin, y、mm, sos nómade, tu cocina es nómade y vos sos de andar viajando de un lado para el otro, ¿es un poco así? Sí. Es un poco así,、eh, como que intento igual ya a esta altura, como quedarme un poquito, conocer el lugar, el espacio,、eh, el territorio, empezar como, no sé, a, a conocer gente, ampliar la red, y, y bueno, y así sintiéndome、eh, en cada lugar,、eh, voy habitándolo. Bien, ¿y cómo te y trata la, la plata? Estamos en un contexto muy complicado en el país y todo eso. Pero bueno,、eh, ¿cómo, ¿cómo la vas llevando? La verdad que son tiempos muy difíciles, pero contanos un poquito cómo te sentís vos ahí en la ciudad de La Plata. ¿Pensás que te puedes quedar un tiempo más? ¿Cómo, cómo la vas viviendo?、Eh, sí, está re complicado, la verdad.、Uh -huh. Yo creo que igual es acá, bueno, en este territorio está re complicado, pero es algo global, s í como que viene todo en picada. Sí.、Uh -huh. eh, Yo, la verdad, que me apoyo muchísimo en, en la red, ¿no? De, de amichis, de, de amigues, de amigos, de amigas.、Eh, estoy, bueno, siempre ahí como intentando activar y, y, y no sé, y, y, y poder、eh, crear con otros también, con o t r o s como para poder、eh, sustentar la vida, ¿no? a Sí,、claro. como... Gestionar la vida. <risa> tal cual, tal cual. Eh, eh, cuando charlábamos previamente la, a, a la entrevista,、eh, me decías que la red autogestiva te resulta indispensable, ¿no? Y, y la verdad q e es así. ojalá mucha gente lo supiera, ¿no? Porque también es un ejercicio esto de generar red en, en tiempos en los que nos están enseñando el individualismo y el salve ese quien puede, mucha gente, sobre todo mucha privada. Que por ahí no tiene el ejercicio de generar red, y qué bueno sería, ¿no? Que se enteraran que con la red、eh, es bastante más fácil, ¿no? Es un poco más llevadero. Sí, es más llevadero, tal cual. Yo la verdad es que no, o sea, creo que sostenemos la vida por la red.、Uh -huh. Así, así lo digo, me animo a hacerlo así.、Uh -huh. eh, bueno, yo me dedico a la cocina hace varios años.、Eh, Soy totalmente autogestivo, o sea, todo lo hago yo. Y, y bueno, y también participo en un montón de espacios, ¿no? ferias, festivales, no、eh, sí. sé, sea, Actives Varios,、eh, que es todo como de organización también autogestiva,、eh, colectiva. Y, y bueno, y a raíz de eso también se v a generando、eh, también como fuentes de. De laburo, ¿no? Como también es una economía más circular que nos permite a nosotros、eh, también, como eso, sosteniéndonos, ir sosteniéndonos.、Eh, y nada, Lo mismo como las viviendas, ¿no? Como vivir de manera colectiva. Yo vivo acá con, con Jano, que es un amigo,、eh, y también he vivido con un montón de gente, como eso, ir como apañándonos entre nosotros, ¿no? Claro. Eh, bueno, y esa red me imagino que es una red con la cual compartís esta forma de habitar el mundo que tiene que ver con el antiespecismo, ¿no? ¿Un poco, un poco es así? Sí, sí, sí. n o、sí. Bien. Sí.、Eh, sí, Sí, sí. Bien. Y、mm, he visto en tu Instagram unas fotos de unos panchitos que. Nada, se te empiezan, se te activan las papilas gustativas ahí. <risa> Ni bien ves las fotos, qué fantástico. ¿Es tu especialidad el tema panchos? Y últimamente sí, últimamente quiero decir que l apegaron los panchitos. <risa> Entonces estoy、eh, haciendo muchos panchitos. Bien, a bien. A full, pero、bien. hago de todo.、Eh, pero sí, estoy, estoy con los panchitos. Para encontrarte en Instagram, soy ruin. Eh, no,、eh, Beggy Beggy Boom. Beggy Beggy Boom, ahí está,、sí, Beggy es, Beggy es Boom. e s e l nombre de, del proyecto、eh, astronómico. Bueno, quiero saber de esos nombres. Quiero saber de Ruin y quiero saber de Beggy Beggy Boom. ¿Cómo fue la inspiración? ¿Qué pasó? ¿Qué historia hay atrás de esos nombres?、Eh, bueno, Ruin soy yo. Es un nombre、eh, que elegí、eh, allá hace un tiempo.、Eh, me, me identifico un montón. Si bien también es como, bah, hablaba del nombre. Pero bueno, es que la pregunta fue por el nombre, que me parece、ah, muy、bueno. interesante. Así que sí, está bueno que lo cuentes.、Eh, no, porque es como que últimamente hablo mucho de eso.、Uh -huh. eh, lo elegí、eh, pensando también un poco en, en esta cuestión de, de ser ruin para, para lo que espera la sociedad, ¿no? De、uh -huh. alguna manera. Uh -huh. eh, un poco en contra de, de la heteronorma, un poco en contra de, bueno, de, del especismo en sí,、eh, bueno, y de todo lo que, lo que oprime. n o Entonces, es como intento ser ruin para eso. para eso, para el sistema. Para el sistema. Buenísimo, el sistema me, encantó, <risa> me, encantó. <risa> me encantó. Me encantó, me encantó, me、eh, encantó. Acá me、bien. escriben en nuestro chat público abierto y popular de Radio Kermés, la gente que nos está escuchando desde otros lugares y dicen: Te amamos, Ruin. Ay,、oh, yo también. Ah, seguramente son amichis. <risa> y sí,、oh, y sí. Los es, es justamente la salud. Saludo los para todos mis amigos.、Ah. <risa> bien.、Eh, y Beggy Beggy Boom, es re divertido ese nombre. Y Beggy Beggy Boom.、Eh, La verdad es que ya no me acuerdo cómo surgió. Siento un poco como que fue como que estaba como explotando, ¿no? En ese、uh -huh. momento.、Eh, un poco, de, no sé, siento que cuando uno empieza a transitar、eh, como el veganismo en un comienzo, yo es como que、eh, entré como. Como Siempre tuve como mucha sensibilidad hacia los animales, ¿no? Y desde muy chiqui, quizás jugaba que era vegetariana cuando era chiqui. Sí.、Uh -huh. eh, Y, y bueno, y después, cuando en un momento empecé como a dedicarme a la cocina, funcionó y también quería como ponerle un nombre a lo que hacía. Y siento que fue ahí como una explosión de, de sentires.、Eh, y el v e g g y es como suena,、eh, no, uh -huh. es una, no, es como, no es una palabra en inglés. <risa> no, no, está escrito、eh, así como suena, en, en argentino. Salió así como、uh -huh. suena. Sí, bien. Sí, sí, bien. Bueno, acá me transmiten una pregunta. ¿Cuál es la comida que más te gusta hacer? ¿Qué más me gusta hacer? Sí.、Eh, ay, no sé, de todo me gusta hacer. De todo. ¿Te、ay. gusta el acto de cocinar? Me gusta el acto de cocinar. Me gusta experimentar, me gusta hacer recetas nuevas.、Eh, soy muy de hacer todo a ojo con lo que tengo en casa o con lo que haya que se consiga. Eh, yo siento un poco eso, como que la, la, la cocina es、eh, experimentación pura y que de ahí pueden salir cosas grandiosas para compartir. Tal cual,、siempre. y te pasa que, por ejemplo, a mí también me pasa de que digo, esta comida que estoy comiendo hoy no la voy a volver a comer nunca más porque la hice con los ingredientes que tenía en ese momento ahí y no sé si los voy a tener exactamente los mismos, ¿no? Y decís, esta es única, es mi comida、sí. de hoy y fantástica. Y es re lindo que pase eso, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, ¿cómo apareció el veganismo en tu vida? Bueno,、eh, mira, siento que un poco la referencia.、Eh, esto es muy、eh, televisión pública <risa>、eh, y a la vez los s i m p son como nada que ver, pero fue Lisa. a <risa>、ah, mira qué、Simpson. lindo! En serio, Mirá, porque. c r e o que fue, o sea, en la tele en realidad, no sé, yo soy, tengo 36 años, ¿no?、Uh -huh. Como que no era un tema que, que, que se hablara así, ni ahí, ni tampoco tenía referentes cercanos. Y, y bueno, y a t r a v é s d e los Simpsons. Que ni los miro. O sea, encima de eso, ahora es como que no es que los mire, pero en, en su momento era bueno lo que había ahí en la tele para mirar.、Eh, Además, hay mucho de, de Simpson con, con, con ella en particular, que nos sentimos identificados. Volviendo al tema del sistema, cuando, cuando grita así desaforada: Yo no estoy mal, lo que está mal es el sistema, ¿no? Sí, todo、eh, el sistema está mal. Todo el sistema está mal. Y bueno, y, y la verdad que debe ser de los personajes、eh, veganos más famosos del mundo, Lisa. ¿Cómo te llevas con los tatuajes? Porque si te llevas bien, capaz que tenés una, una Lisa tatuada, pregunto. No tengo lisas tatuadas, tengo muchos tatuajes, pero no de、no、los s i m b o l o s Porque en sí, eso,、eh, no es que sea fan de los s i m p s o n o s pero fue como un poco como mi、Bien. referencia ahí cuando, en, en mi niñez. ¿no? Uh -huh. como... ¿Cuántos añitos tenías en ese momento? Cuando e escuchabas y veías los dibujitos y decías, ¿pero qué, qué está diciendo esta lisa? Ay, no sé, sería muy chiqui. No, no, no tengo idea cuántos años, pero. Pero sé que desde muy chiqui tuve como mucha sensibilidad por, por los、uh -huh. animales. ¿Y sentís que、eh, hubo alguna experiencia en particular, digamos, como que lo pudiste verbalizar al resto de las、ah, personas, a tu familia o quien fuera, para decir, bueno, mira, yo no voy a comer más animales, por ejemplo? Sí, tuve una experiencia refuerte cuando era chiqui,、eh, que, que fue presenciar、eh, el asesinato de un animalito en un campo. Eh, que luego se lo comieron, que yo ahí no quise comer, fue como, no, no quiero comer.、Eh, pero sin embargo, nada, también, ¿no? Por cuestiones culturales y la familia y vivir, bueno, así como, nada, en, en, tenés que comer lo que, lo que hay,、sí. ¿no? Lo que s e hace, lo que se cocina, lo que te brindan,、uh -huh. que bueno, había para comer, eso es como un montón también, ¿no? Porque、uh -huh. a veces ni hay. Y. Y bueno, recién pude como dejar de, de consumir animales、eh, cuando me fui de mi casa. Claro. Muchas veces、también. pasa eso, ¿no? Como que el momento de independizarse, ahí es donde podés desplegar tu, tu verdadera personalidad y, y respetar lo que, lo que sos, más allá de los mandatos. Sí, totalmente.、Bien. Sí, sí, sí. Bueno, acá Juli nos manda un mensaje: dice, Yo también le amo a Ruin, les quiero, chiques. Son todo lo que está bien ustedes dos, v e r o y ruin. Gracias por tanto, Torta <risa> Vegana. Escuchándoles muy emocionada. Y los p a n c h i e s y s á n d w i c h son lo mejor del mundo mundial. Posta, abrazotes y bueno, corazones, a r c o i r i s y todo lo demás. Ay,、Julie. qué hermosa, Juli. Sí,、eh, qué lindo que bueno, esta charla pueda llegar a muchos lugares. En el caso de Juli,、eh, en Uruguay y, y bueno, gente de por acá. Hay personas que son veganas, hay otras que no, pero que también escuchan el programa. Por eso siempre pregunto por el, por el momento del clic, porque son todas experiencias distintas y que pueden llegar a serle útil a alguien que está como con la intriga de todo eso. ¿no? Comentaste que、eh, andás siempre organizando eventos. Y acá quieren saber, por ejemplo, en qué evento vas a estar próximamente. Bueno, próximamente estoy en varios.、También. Este mes. Bueno, el fin de semana, quiero nombrar a varios.、Dale. El fin de semana pasado estuve en el Ajite Vegano, que es、eh, una feria que se hace en zona oeste, en Castelar,、uh -huh. eh, que se hace dos veces al mes. Es un espacio hermosísimo y también hay una gran red de, de, de proyectos autogestivos, tanto de, de gastronómicos como no. Es muy bonito e lugar. l、eh, Después voy a estar el 17 en.、Eh, En v e n t e v e o que es un espacio también colectivo acá en La Plata, que es una cooperativa gráfica,、eh, que van a hacer un banquete gráfico. En realidad, es,、eh, bueno, es una mesaza, pero de fanzines y póster y un montón de, de datita ahí en papel.、Eh, me invitaron a participar con, con los panchitos en el banquete. Buenísimo. Bueno, acá hay gente、eh, que está tomando nota,、eh, porque ya van a ir a comer panchos, dicen. por Favor. Bien. O sea, me, me encanta encontrarme a, a la gente ahí en el puesto. <risa>、eh, y después también, bueno, voy a estar el 18 en Curry, que es otro. Es, este es un local、eh, que también activa un montón el veganismo. Es un local donde venden solamente productos veganos acá en La Plata.、Eh, y, y bueno, me invitaron a participar ahí también en el local. O sea, lo que e s e Sucediendo t á s en estos momentos, en este contexto, es mucha colaboración. O sea, entre todos、eh, nos juntamos y hacemos cosas en conjunto para que sea más y que las cosas salgan,、eh, no sé, como, como que se expanda más, como que haya más difusión. Hay, hay, hay muchos eventos todo el tiempo en La Plata, es una ciudad como、eh, que sucede de todo.、Uh -huh. Me encanta La Plata. Sí.、Es、muy bonito. Sí. í ¿Y notas que en La Plata hay una movida vegana importante? Sí, también. También hay un festival que. No es un festival, es un paseo que se hace hace bastante tiempo. Que se llama v e g a l i c i o u s Que ahora es cada dos meses y el siguiente es el mes que viene. Y también hay una actividad ahí. Lo, también lo importante ¿no? de, de, de estos espacios. Es que siempre hay、eh, información ahí disponible sobre antiespecismo, sobre veganismo. También、eh, están presentes personas que activan en diferentes espacios, refugios, santuarios, donde vos podés colaborar directamente ahí con ellos o podés,、eh, no sé, llevarte mismo la, la, la información y, y poder compartirla. Con otras personas, n o como, como todo eso también es parte de, de la red. Bien. Eh. Eh, bueno, siguen llegando montones de mensajes. Resistencia te ama.、Eh, desde, no, Chile. No <coughs> desde Chile d <risa> están d e Chile e s escribiendo: Ruin, veganismo sin fronteras. Ombú y Lilén te mandan saludos. Aguanten los mantecoles de Beggy Bumi abajo Israel. Eh, justo comiendo uno, dice también otra persona que está comiendo alguna de tus producciones y, y escuchando el programa.、Eh, la amistad de Ruin es colaboración, compañerismo, cariño y sensibilidad. Qué hermosos los mensajes, Ruin, qué lindo.、No. <ríe> qué lindo, qué lindo que esté tanta gente escuchando esta conversa.、Eh, qué lindo. Bueno, y contame, digamos, s、eh, Cuando a partir del veganismo pudiste también ponerte en contacto con otras luchas de otros espacios, otras organizaciones que, digamos,、eh, entiendo que, no sé,、eh, hay, hay luchas que por ahí tienen puntos en común, no sé, el feminismo con el antiespecismo,、eh, o eh, no sé,、eh, cuestiones tal vez.、Eh, partidarias, No sé si estás militando en algún partido político, no conozco,、no. pero bueno, sí, sí, o no sé, con este, lugares que ¿Sí? de, de, defensa de derechos humanos, ponele, encontrás como una o, otros puntos de encuentro con otras luchas que también te, te conmuevan y que conozcas a otras personas, como、sí, por llevas supuesto, eso, por supuesto, o sea, la intersección es clave. Bien.、Eh, Sí, yo de hecho, bueno, n a después a d de que ta, conocí el veganismo,、eh, al tiempo conocí el antiespecismo, ¿no? El primer concepto que llegó tipo fue veganismo.、Eh, pero yo empecé como más que nada a activar, en la primera lucha que empecé a activar fue por la despenalización de la marihuana.、Uh -huh. Que todavía,、eh, o sea, si bien se avanzó en eso, pero obviamente no está despenalizado, hay un montón de personas que todavía están presas por, por cultivar marihuana,、uh -huh. a Sí, sí. Sí.、Eh, Después de ahí empecé a conocer mucha gente. Es como que eso me conectó con salud, salud,、eh, cannabis y salud.、Yeah. Eh, después de ahí fue como un. O sea, creo que empezar a ir como a, a encuentros en el Congreso, a seguir como diferentes. No sé.、Eh, no sé, también con, con el. c u a n d o el feminismo súper、eh, conecté y súper activé en su momento.、Uh -huh. Después, al, al muy poco tiempo, fue bueno, transfeminismo. O sea, esto、Bien. se está quedando、uh -huh. eh, cortísimo y, y ya no, no、y、sé, no. No, no,、claro. no me convoca, ¿no? Como qué más. Eh, eh, cuando estaba viviendo en Uruguay fue en la última colectiva que estuve, que fue con Juli. Que, que bueno, que hay un podcast de Juli en. Torta vegana. Sí, sí.、Eh, estábamos en la colectiva feminista, antiespecista ahí de Uruguay, que estuvo re lindo poder compartir con, con ellos ahí. Fue como, no sé, un, un grupo hermoso, la verdad, una grupalidad、uh -huh. muy bonita.、Eh, y bueno, ahora, ahora más que nada es como que me siento、eh, desde un tiempo acá, más que nada como autoconvocándome. En diferentes luchas, ¿no?、Bien. Me parece como muy importante.、Eh, no sé, es, es como. Uno tiene que estar como.、Eh, consciente de que hay un montón de, de opresiones diferentes, ¿no?、Uh -huh. Y que.、Eh, no sé, como así como somos todos diversos, también hay. No sé, una. Un, Ay, es tan complicado el sistema. <risa> como que a todos nos, nos van a oprimir de diferentes formas y uno no puede hacer como que, que no ve, ¿no? Yo no sé, estoy como muy sensible a todo e intento eso, como ser consciente y llevar como lo que pienso a las acciones, ¿no? O sea, también me, me, me considero una persona antirracista, antifascista. Eh, no me va nada de, de las opresiones,、uh -huh. como, ninguna discriminación es buena. Ruin, mencionaste en un momento que、eh, el feminismo se quedaba corto y, bueno,、eh, la idea del transfeminismo、eh, como una manera de ampliar ¿no? esa, esa búsqueda de derechos、eh, más allá de la cuestión binaria.、Eh, okay. Y sos una persona no binaria, ¿verdad? Y soy, soy una persona no binaria. Bien,、eh, ¿cómo fue ese encuentro con una identidad de decir, ah, yo、eh, voy por acá? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en vos? Lo que pasó en mí, o sea, es、eh, que también me encontré con un montón de, de personas en el camino, personas no binarias, personas trans, y siento un poco que uno se va sintiendo como reflejado y. y Como que te vas sintiendo uno, ¿no? Como, como ¿no? que pasa eso. Cuando... Claro, encontrás a tu manada. Claro, encontrás a la manada y decís, s f a Acá yo me siento realmente. O sea, soy.、Uh -huh. Realmente soy. Y, y bueno, creo que un poco por ahí.、Eh, es todo un, un proceso también, ¿no? Como, como todo、eh, en, en la vida siento. Como que uno, nada, nace, ¿no? Ya desde el vamos, con un montón de, de, de normas que desde que naces, ¿no? Tipo,、uh -huh. naces, género, mujer, hombre,、eh, no sé, cómo te visten, cómo te alimentas, las creencias, ¿no? Como un montón ahí de, de datita que, que tenemos sin,、eh, sin elegirla, ¿no?、Uh -huh. Como, y después con los años. No sé, con las experiencias, con lo que te vas encontrando, ahí vas resonando y vas cambiando.、Eh, y bueno, y, y yo siento eso. También、eh, viajar, ¿no? Como permitirme eso, conocer otras personas,、eh, también alejarme un poco del núcleo familiar, también me permitió mucho encontrarme.、Eh, No sé, un、Bien. montón de c o s i a s ahí.、Eh, mientras vas ¿no? haciendo todo ese proceso, como muchas otras personas, yo me siento también muy identificada con, con lo que vas contando. Pienso、uh -huh. que mientras vamos en esa búsqueda de desarmar un montón de cosas aprendidas,、eh, bajo la idea de que de la tradición y bueno, la cultura, que es así, que sé yo, que sé cuánto. Eh, por otro lado, tenemos un contexto、eh, a nivel mundial donde las derechas van avanzando cada vez más. Sí, está bien.、Eh, Bueno, ¿qué sensación tenés con eso?、Eh, ¿Pensás que es una respuesta justamente, digamos, donde eligen a los feminismos y, y a todas las personas, al transfeminismo o a todas las personas que proponemos un, un desarmar de todo esto? Hay como una vuelta a intentar fortalecer.、Eh, Esas, esas formas este, tan duras y tan de, de tanta injusticia que bueno, son sostenidas básicamente por el sistema del capitalismo, que es la explotación por la explotación de otras, de otras personas y de los animales fundamentalmente. La salida, me imagino que te la imaginas colectiva, digamos, tenemos que seguir, tenemos que seguir activando.、Eh, pensás nuevas estrategias, ¿cómo lo ves a eso? A ver qué, qué, qué reflexión te puede surgir de, de este contexto. que Va justamente en contra de todo lo que intentamos a lo largo de la vida ir, ir desarmando, ¿no? Para armar otra propuesta. Sí, o sea, es como, es una pregunta así como, wow.、Eh, <risa> me pasa que tengo una visión bastante eh, eh, negativa, ¿no? Como,、uh -huh. como de, de lo que está ocurriendo. Como que yo siento que se si esperaban que de algo así como. Eh, positivo, No no va a salir de mí. No, no, no, no. No.、Eh, porque nada, porque el progreso, el progreso, el progreso es l p r r o g e o eso, e ¿no? s es destrucción constante.、Eh, y, y siento como u n poco el sistema a esta altura、eh, se está agarrando de lo que queda, o sea, es impresionante. Bueno, acá mismo、eh, creo que hoy se estaba tratando lo de lo de. La, la modificación,、eh, no, la modificación no es la, la ley Regi, es、uh -huh. sí, el RIGI. El RIGI,、sí. ahí va, gracias.、Eh, es como la entrega misma de los recursos que quedan, que los recursos ni siquiera es que sean recursos, no es como el bosque, es el agua, es,、uh -huh. es el planeta, es como. Y a, y a la vez, a, todo esto siempre es、eh, colonizado, o sea,、uh -huh. es como. Desplazamientos de, de los pueblos originarios o genocidios directamente, como está ocurriendo en Palestina, o sea, en la empresa m e c o r o t acá, es como,、mmm, es, no sé, yo la verdad es como que siento a veces no ver un, un futuro. Sí, me apoyo muchísimo, como lo dije, en, en, en las redes, en los afectos, en los amichis, es como, es lo que a mí me mantiene con, con ánimos de, de, de seguir y de seguir construyendo. Eh, pero la realidad, un poco en mí, es eso: es como、eh, el, el, ay, panorama es, el panorama es malísimo,、eh, es malísimo. Sí, el panorama sí, me, me pone muy triste,、uh -huh. me angustia muchísimo. Bueno, hay, hay un montón de gente que te sigue mandando cariño. Acá alguien que confirma esto de, de tu amistad, de colaboración, de compañerismo, de cariño. Y mandan corazones y caritas sonrientes. Hay un montón de gente que, que comparten historias. Rompe la jaula.pastelería, por ejemplo. Está ahí、y、prendida, <risa> está prendida <risa> en la compu,、eh, escuchando el programa.、Eh, digo, más allá d e De ese panorama tan oscuro, también hay una red maravillosa de la que formamos parte y que vamos haciendo, intentando este, inundar de empatía ¿no? y de sensibilidad para, para ir para otro lado. Así que ya iremos viendo ¿eh? este, cómo transcurre esto. Mientras tanto, no aflojarle, ¿no? Sí, no, no, no, no hay que, qué sé yo, no. O sea, hay, hay momentos donde uno no queda otra que decir, bueno. Eh, también n o la emocionalidad es válida y, y bueno, a veces hay que aflojar y se afloja, pero、uh -huh. eh, no Lo, sé c o m o Los estados de ánimo. A, a, sí, no pensaba en el、no. tema de los estados de ánimo, n o que muchas veces nos afectan un montón y que nos, nos aquietan, nos deprimen, nos entristecen y por ende hace que nos quedemos sin fuerza para la, para la causa. ¿Te ha pasado de sentirte así, digamos, cuando ves esta realidad un poco deprimida? Ay sí. <risa> Ay, sí. En este momento estoy en un buen momento、eh, anímicamente. e s como que también es eso: es como la actividad, el conocer gente, el estar en contacto con demás especies.、Eh, no sé, como eso es lo que me, me mantiene con vitalidad. Bien. Pero, pero sí, sí, me redeprimo yo. Y sí. Bueno. Este, este año,、ah, quiero contar algo. Dale,、ah. sí, dale. Eh, bah, en realidad, el año pasado, porque en esto de que yo vuelvo para acá,、eh, también estaba muy bajón, crisis y qué sé yo,、eh, arranqué terapia, que eso recomiendo para que pueda.、Eh, la terapia t a d a cual s i e n t a Una amiga que tengo que se llama Nati, Natalia n t a Finola, que es Nutri, ahí en、uh -huh. Quilmes,、eh, me, siempre me estaba agitando para hacer cosas, ¿no? Como dicen, no. Bueno, dale, veámonos, tenemos que hacer algo juntos, dale, dale, dale. Y nos juntamos、eh, a tomar unos mates en la plaza, y hay una plaza en Quilmes, y surgió、eh, de ahí hacer un festival antiespecista en el conurbano, que era algo que no estaba sucediendo, por lo menos en el conurbano sur. Y eso, o sea, fue como un. Ay, era lo que, un poco lo que necesitaba para, para poder seguir. Realmente, fue como un bueno, dale, vamos a mandarle a eso. Y, y bueno, ya está sucediendo el Festival Antiespecista, ya、eh, vamos por, va a ser el quinto,、eh, que me parece que la fecha del quinto va a ser en noviembre, todavía f a l t a falta. Un, falta、eh, pero bueno, es un espacio también muy de, de encuentro, que. Puedo invitar a todas las personas que están escuchando y también que corran la voz.、Bien. Porque es muy, muy, muy lindo también poder、eh, sentirse ¿no? acompañado, acompañado, acompañado de encontrar esos espacios donde、eh, hay ternura, hay sensibilidad, hay a p a ñ e r e、eh, p e t i r n o s cómo se llama el, el evento? ¿Cómo lo podemos buscar? Se llama Festival Antiespecista. Bien. Bien.、Eh, creo que aparece así en Instagram.、Uh -huh. Tenemos Instagram. Bien, joya. Y somos un,、eh, unas cuantas personitas ahí eh, organizando. Eh, pero no solamente, o sea, somos cuatro personitas que la había nombrado: está yo, hija, Benati y yo. Pero es enorme. O sea, es como、eh, hay muchos proyectos autogestivos、eh, que vienen a feriar、eh, y ahí se hace también toda una red. Eh, después eh, hay actividades, hay conversatorios,、eh, hay refugios que también s i puedo nombrar algunos. Sí, por me supuesto,、gustaría. dale, dale. Porque、eh, también eso, ¿no? Como, como que el f e s t i está abierto a recibir、eh, ideas, acciones, o sea, bueno,、eh, está el refugio Utopía, que es un refugio que está en la ciudad de Misiones. Que ahora en este momento está circulando una rifa. que Si quieren colaborar con el Refu,、eh, pueden encontrar la rifa en, en la página de.、Eh, ahí se me, se me fue, pero ahora, ahora les digo todo. Dale.、Eh, No lo anoté. Acá llegó un、bueno. mensaje más.、No, Aguanta el Fenty. Aguanta el Fenty. Sí, lo subís a historias y te vamos a,、eh, lo vamos a ir sí, replicando. La, la, bueno,、Dale. en la página de Rompe la Jaula Pastelería,、sí. ahí tienen toda la data igual. Perfecto. Ahí está el afichecito y yo, y o d i c e están cargando con, con, de la rifa del refugio.、Bien. Después está el rinconcito Amigos Animales.、Uh -huh. También ahí pueden entrar las páginas. Es muy importante colaborar con los refus.、Ah, es como que、sí. algo que quiero. O sea, s muy importante colaborar con los refus, con los santuarios. Sí, si no se puede económicamente porque está re difícil, o sea, quizás algo mínimo、eh, ayuda un montón o、eh, eso, difundir, compartir, porque siempre.、Eh, Siempre hay, hay alguien que, que puede colaborar de diferentes maneras, ¿no? Tal cual. A veces ¿Sí? da como cosa decir, bueno, tengo muy poco, pero a veces un poquitito. Si todas las personas ponen un poquito,、eh, al final de, de cuentas sigue sirviendo, digamos, ¿no? Aguante sí, el festi、no、antiespecista, escriben por acá en el chat.、Eh, alguien que nos está escuchando.、Eh, no. Comparte una historia. Moriremos en esta amargura. Se Ay, llama el Instagram、eh, y está ahí escuchando también a través de, de la página de Kermés.、Eh, bueno, has recibido un montón de cariño. Eso、ah, es、gracias. re importante, me parece. Y, y habla un montón de, de vos también, de lo que haces y de lo que generás. Así que, bueno, aguante ruin.、Eh, ¿Qué vas a hacer cuando cortemos esta comunicación? ¿Cómo sigue el día? Que ya estamos llegando al final del día. Sí, voy a poner en remojo garbanzos. Por supuesto.、Eh, ahora que dije esto fue como un recordatorio、eh, vegano. Tomen Vegan. la B12. Exactamente. Tomen la、por、B12、favor. una vez por semana o todos los días, de acuerdo a la, a la dosis que tengan. Pongan en remojo、eh, los garbanzos. Pongan en remojo los garbanzos, chiqui. No se olviden. No. Eh, sí. Nada, eso. Me voy, a, me voy a poner a cocinar. Tengo que cocinar,、eh, t entregar g o que e n pedidos el viernes, así que、uh -huh. vamos a estar en esa un、bueno. ratito, porque también me gusta. Soy como, como una persona mayor. Me duermo temprano. <risa> <risa> <risa> bueno, pero haces mucho durante todo el día. Y unos, Ay, sí, y sí. unos mimitos、vale. para Hermes también, ¿no? Gracias. ¿Puedo nombrar un par más、sí. de refugios? Dale.、Me、da u e Dale. Eh, bueno, Noma es albergue de paz animal que está en Quilmes,、uh -huh. el mundo de t r u m p i s、eh, Después quiero nombrar a tres ollas veganas que, que se dan acá. Una es en, en La Plata, que es la v e r d u o y a Después está, a mí es por las calles, que es de capital. Y después está olla vegana、eh, que está en zona oeste, si no me equivoco, en Morón. Bien. Que también son espacios donde hay un grupo de personas i t que cocinan comida vegana y reparten a personas que están en situación de calle, que cada vez es más. Es más Así que,、eh, más, sí. no sé,、sí. quienes puedan colaborar está, está buenísimo.、Bien. Y después, un último、eh, publicidad que voy a t i r a、sí. r acá: el 9 de agosto, que creo que es el viernes, hay un, hay una, un recital. Eh, vegano Punk en Capital Chacabuco 1025.、Eh, creo que encuentran la data en Lotus Estilista. Perfecta, perfecta. Sí, sí, sí, que eso todo lo que, los, lo, que, lo que se junte es destinado para refugios. Bien. Contémosle a la gente. ¿eh? La enorme mayoría que nos está escuchando lo debe saber, pero los refugios, los santuarios son como el único lugar donde los animalitos pueden llegar a tener una vida digna, lejos de la opresión de la humanidad e s p e c i s t a que habita este planeta en su enorme mayoría. n o Es decir, no son vistos como cosas, no son vistos como productos, no son vistos como algo para usar, ni para utilizar, ni para producir, ni para nada, sino que simplemente se les respeta su condición de seres. Con sus propios derechos y ganas, inquietudes y propósitos. n o Entonces, son pequeños lugares, digo pequeños en comparación con, con todo lo que ocurre con ellos、eh, afuera de esos espacios, n o pero es como ahí,、eh, ahí pueden ser libres. Y hay personas、eh, humanas, antiespecistas, que se encargan de proteger la dignidad de esos animales. Entonces, es re importante que podamos colaborar con esos lugares. Acá nos dicen: Hermes, la gatita más genial. Ah, y Hermes es muy amada.、Ah, Hermes, además de ser muy amada, ella ama mucho. Bien, qué lindo, qué <ríe> es lindo. Como que llega a casa y Hermes ya o es sea, su, su amiche, te, te abraza, te besa. Bien. Gracias, Hermes Radio, <ríe> por la entrevista. Gracias a ustedes por estar escuchando. Te amamos, qué linda charla. Gracias, Pipis. Eh, no digo los nombres porque a mí no me llegan los nombres de las personas que están escribiendo, pero sí me llegan sus mensajes. Y bueno, está buenísimo que se haya generado este ida y vuelta. Estamos todos los martes a las 21, así que si tienen personas、eh, que crean que está bueno que charlen acá con, con, con Torta Vegana,、eh, no tienen más que hacer la propuesta. Si tienen actividades o cosas para difundir, cuenten con este espacio, porque la idea de este programa es justamente eso. Facilitar la posibilidad de que esta red de la que tanto estabas hablando se fortalezca, se nutra, que seamos cada vez más. Así que, bueno,、eh, ¿cómo te sentiste, Ruin? a h o r r bien,、bueno. gracias. Joya. En serio. Joya, me alegro sí, mucho. Sí, sí, s tenía, tenía como un poquito de. Y sí, de yo en tu、victoria. lugar me pasaría lo mismo, a cualquiera le pasaría ver, lo mismo. Es la, es la primera vez. Sí, sí, <risa> además, ¿no? Hablar, viste, y sabes que te están escuchando, d qué sé yo, todo eso es medio como. Sentirse expuesto, ¿no? Y qué va a pasar y, y todo lo demás. Así que es súper entendible, pero bueno, me encanta que, que te hayas sentido bien. ¿Y hay、Gracias. algo más de lo que quieras decir que yo no te di pie para, para comentarlo, h a c e l o Bueno, eso, que colaboren con los refugios, que ya lo dije.、Eh, que bueno, que sean. Amables con todas las especies y Palestina libre. Muy bien, muchísimas gracias, Ruin. Un abrazo muy grande, besitos y mimos para Hermes. Y bueno, a cocinar、eh, y que disfrutes, porque es re lindo ese, ese disfrute por, por la cocina. Y me quedo con una cosita que dijiste vos: cocino con lo que tengo. Y me parece que eso es re importante también, porque hay todo un mito de que、eh, la comida vegana es cara y en absoluto es así, ¿verdad? Es cara si es como que, que recurrís a, a lo industrializado,、Tal、¿no?、Cual. Como todo. t l cual. En realidad, porque puedes comprar comidita a un montón de emprendimientos que hay de comida vegana que vas a encontrar mejores precios y además es comida de verdad. Y también otra opción es, bueno,、eh, si tienes la posibilidad de cocinar en casa, si tienes el tiempo. Si no tienes por ahí la información, porque a veces uno no sabe. Sí.、Uh -huh. eh, Puede preguntar, puede buscar en internet. Yo redo y recetas, en mi páginita también hay recetas. También tengo un recetario circulando que, si me lo p i d e n se los regalo.、Eh, también es como un, una parte del de, de activismo que llevo este a ñ Y claro, las veganas queremos que justamente todos seamos veganas. Así que si algo tenemos, me parece que es eso de compartir la información y los conocimientos. ¿no? Así que quien tenga ganas de tener información, que chifle nomás. <ríe> Buenísimo. Bueno, Ruin, un abrazo enorme. Seguimos Gracias, en contacto. Pero... <risa> bueno, un、Chaucito. abrazo. c h a u c h a u Chau, b u e n a s n o c h e s Buenas noches. Buenas chau, noches. Chau. Ahí se fue Ruin a hacerle unos mismos a Hermes a poner en remojo los garbanzos. Y acá con India nos vamos a quedar hasta las 22 haciendo este programa. Estás escuchando Torta Vegana, un programa de radio hecho por animales humanos dedicado a los animales no humanos para reflexionar entre todos. Esto que está sonando es de Moby, se llama Extreme Ways y es un artista muy conocido como activista por los derechos de los animales. Tiene un restaurante vegano en Los Ángeles y ha puesto voz y música a varios proyectos destinados a luchar contra la explotación animal. En el año 2023 estrenó su película documental que se llama Punk Rock Vegan Movie, que, como el título bien indica, es un testimonio cinematográfico a favor del veganismo, tomando como eje central la escena del punk rocker Extreme Ways Moby. back again, extreme places I didn't know. I broke everything new again, everything that I'd own. I threw it at the windows, came along. Extreme waves I know will part the colors of my sea. Perfect color me. Extreme waves that helped me, that helped me out late at night. Extreme places I had gone, b u t never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through Extreme w a l l s alone, did you ever like it, Pam? I would stand in line for this There's always room in life for this And close my world and never open up to anything i t could get me at all I had to close down everything I had to close down my mind Too many things caught me Too much could make me blind I've seen so much in so many places So many heartaches, so many faces So many dirty things You couldn't even believe I would stand in line for this w h a a s good in life for this? u r a c i a z o nos mandan a través de nuestro chat público abierto y popular de Radio Kermés. Muchas gracias por haber estado del otro lado haciéndole el aguante a la Michi y escuchando torta vegana. Ojalá que se les haga una costumbre. Los martes a las 21 acá estamos, los sábados a las 15 también y que vaya creciendo la audiencia de torta vegana. De verdad que nos hizo acordar de tomar la B12, nos dicen también por acá. Soriel y s e m a t a de risa están ahí con toda la familia escuchando, así que les mandamos un saludo. Para todos los p e r r i j i s y gatijis y todos que están allí, y a Soriel y a l u c i e gracias, gracias por estar y por、eh, escribir, y tómense la B12, como, como nos dijo Ruín recién. Auspician este programa Sabor v e g g i e Alquimia, Alora y Amarela. Para encontrarles en Instagram, s a b o r v e g u i Alquimia.comidavegana, Alora.saludable y Amarela.sr. Sabor v e g g i e tiene una amplia producción y variedad de productos congelados, elaborados íntegramente con plantas y sin sufrimiento animal. Para hacer tus encargues, te tenés que comunicar por inbox al Instagram Sabor.beggy. Ahí encontrás en sus historias destacadas su producción y sus precios. Pastas rellenas, nuggets, gran variedad de hamburguesas, todo tipo de milanesas y muchos sabores de empanadas. También salchichas, f a l a f e l bastoncitos Sabor Amar, de todo. Sabor.beggy. WhatsApp 2954 32 2811. Alquimia, e n Instagram es alquimia.comidavegana. En sus historias destacadas encontrás su producción y todos los ingredientes que utilizan para elaborarlos, además de precios y recomendaciones para que los cocines y que todo te quede delicioso. Milanesas, hamburguesas y chorizos súper abundantes y riquísimos. Tenés que hacer tu encargue a su WhatsApp. 2954-580304. Agendalo 2954-580304. Alora. Es una tienda de comestibles. Está en Instagram como alora.saludable. Su dirección es alvear38. Excelente atención de la familia dueña de este lugar hermoso, en el que encontrás todo lo que necesitas para elaborar tus comidas caseras, veganas y saludables. Todas las semanas reciben frutas y verduras agroecológicas, además de contar con cereales, legumbres, condimentos, frutos secos, bebidas, yogures, quesos vegetales, de todo, productos frescos y congelados. Alora.saludable, Alvear 38, Santa Rosa-La Pampa. Amarela es un resto bar que encontrás en Instagram como amarela.sr. Está ubicado en Sarmiento 137. Su celular es 2954-612411. p o d e s ir a comer o encargar tu comida recién hecha y calentita. En Amarela te veganizan todas las opciones de pizza y cada tanto nos sorprenden con nuevas propuestas veganas, abundantes, elaboradas en el momento y riquísimas. Amarela Restobar, Sarmiento 137. No vives de ensalada, no vives de ensalada. Aclaremos: el veganismo no es una dieta, es un posicionamiento ético, político y filosófico. Torta vegana en el 106.1. Pompe. Pompe. p o m p i t de Black Eyed Peas. El rapero Will I Am, que es el líder de Black Eyed Peas,、eh, empezó con una dieta vegana por motivos de salud. Y se empezó a cuestionar también la parte ética. Así que hoy, en sus entrevistas, habla de los beneficios del veganismo y a menudo publica mensajes a favor del bienestar animal en sus redes sociales.、Eh, y bueno, y cada quien va haciendo su caminito.、Eh, celebramos que, aunque sea arrancando por una cuestión de salud, después, ¿por qué no?, empieces a cuestionarte otras cosas y que vayamos por la abolición, ¿no? Vayamos por la abolición.、Eh, nos vamos a despedir escuchando este tema.、Eh, gracias, i n d i a por la producción musical, por la puesta en el aire, por todo lo que hiciste en este Torta Vegana de hoy. Nos encontramos en vivo el martes que viene a las 21 horas. Acuérdense que tenemos la reiteración los sábados a las 15. Y después, si tienen ganas, también nos encuentran en nuestro Spotify como Torta Vegana. Y ahí están todas las entrevistas que hemos hecho. Y te pones a cocinar, por ejemplo, no sé, unas m i l a n e s i t a s unas hamburguesitas, algo, y te pones de fondo ahí、eh, el spotty. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, gracias, India, por todo. Gracias a la hermosísima oyencia que hemos tenido en el día de hoy. Me encantó que esto sea un ida y vuelta. Abrazos gigantes para todo ese veganizar el mundo. Chau, chau, chau, chau, chau. And the eye to the ass when we play, you shake your ass, shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gonna turn it up Turn we gonna it it up I r a k rockin' g the scene Breakin' g on down for the B-boys and B-girls waiting to do they t h i n g Pump it louder, come on Don't stop and keep it goin', g do it Let's get it on, move it Come on, baby, do it、huh.